know one...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 Se esconde tras tus ojos Y que tu blusa sentimientos Que respiras, tienes que comprender Que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré Quitártelos si al hacer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 Yhteistyössä story es la fogatera